Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Como para comentarte sobre el incendio, alrededor de las 20 horas empezamos a recibir llamados de vecinos informando que en la zona de Quimbaletes、eh, se veía un foco bastante importante. Nos dirigimos al lugar con tres dotaciones, una de las cuales fue de Bomberos de la Cumbre, porque solicitamos. Refuerzo a los colegas de la cumbre,、eh, una unidad pesada nuestra y una unidad liviana. Entraron al lugar, trabajaron alrededor de 20 personas más los vaquianos del lugar.、Eh, efectivamente, era un foco bastante importante、eh, que afectó una hectárea y media aproximadamente de pastizales. Y se logró contener、eh, y quedar totalmente extinguido alrededor de las 22 horas. Personal permaneció haciendo una guardia de ceniza y controlando que quede bien frío. Al retornar al, al cuartel、eh, a tomar algo caliente, los muchachos、eh, se vuelve a recibir otro llamado. Denunciando en la zona del porte celo, para el lado de atrás del dique,、eh, otro foco de incendio. Al dirigirnos al lugar, conjuntamente con la gente de la cumbre que había bajado con nosotros para compartir algo caliente,、eh, después del incendio nos dirigimos cuatro dotaciones ya en este caso, y había n p r e n d i d o en tres distintos lugares. De la parte de atrás del dique, para donde está la tirolesa,、eh, Uno se procede rápidamente a la extinción de los tres focos、eh, y quedándonos en el lugar para que el, la zona quede fría y no corra riesgo de que vuelva a haber reinicios. Se solicita e l personal policial porque, obviamente, los focos son intencionales. Eh, se nota que había alguien、eh, con la intención de, de hacer daño a, a la naturaleza y a los dueños del campo, ¿no? porque hacía condiciones de temperatura que no hacen que se prenda fuego. ¿no? Eh, todo esto. Fue controlado rápidamente y alrededor de la una de la mañana todo el personal ya retorna al cuartel, dando por e x t i n g u i d o todos los focos de incendio.